Bueno, Hoy nos convoca en principio un proyecto de ley, el armado de un proyecto de ley nacional de puntos de cultura que tiene que ver con el fortalecimiento y la defensa de la cultura comunitaria. También nos convoca la, la adhesión a la Ley Nacional de la Música y la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La expectativa es lograr, digamos, un, a lo largo del tiempo, en debates, a lo, en todo el país, un proyecto de ley que represente a todos los sectores del arte en general, no solo la música, sino el teatro, eh, digo... Todo lo que tiene que ver con la cultura comunitaria, murgas, etc.